Por ejemplo, algunos de los compromisos que nos hemos ido haciendo y así también, como quien no quiere la cosa, debajo del dintel aparece Mica Sánchez con una columna sobre medio ambiente y sobre, bueno, sobre salud en general. Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo va? Muy bien. La verdad es que la venimos remando, como decía recién, pero este, siempre con, con buena jeta, digamos. A pesar de que puede no gustarte el clima o de que no te cayó bien algo que tomaste, bueno, no importa. Eh, me, a meterle que como si fueran pasteles a esta cuestión energética. Mica, ¿qué es este, esta cuestión de, de que nos están tratando de moderar, de limitar y de, y de restringir en el uso de, de, de algunos elementos que estamos acostumbrados a usar en la Argentina. Sí, eh, bueno, esperemos que sea así. Esperemos. Eh, por ahí, recordando un poco la columna anterior, que ya fue hace como dos semanas, me parece, ¿no? Sí, señora. Eh, que hablé, bueno, de las entidades que deberían de regular el uso de los agroquímicos o agrotóxicos, Exacto. como le quiera llamar la gente. Eh, por ahí voy a repasar un poco las leyes y ordenanzas que pueden regular o prohibirlas, y bueno, también para hablar un poco de lo que pasa acá en La Pampa, ¿no? Con esto Exactamente. es muy importante. Eh, bueno, como para dar una, un inicio, bueno, yo creo que está de, no, nunca está de más decir que existe bueno, una amplia bibliografía ya a esta altura de estudios eh, de universidades públicas, por ejemplo, que que hayan eh, conexiones entre bueno el uso irracional de estos compuestos químicos y el aumento de distintos problemas de salud eh, en los pueblos fumigados eh, por ahí a la gente no le gusta que yo o que, que cualquiera hable de enfermedades no pero es una realidad eh, el aumento de casos de todo tipo de bueno de cáncer y de eh, problemas hasta de la tiroide, abortos espontáneos, afecciones respiratorias, o la pandemia, ¿no? justo, eh, o epidérmicas también, malformaciones en nacimientos, eh, incitando a Walter Pengue, un ingeniero agrónomo ya mencionado antes acá, eh, que dice que bueno, los llamados polos fumigados dan cuenta de, de, de una reacción social que ya es imposible soslayar. Y son el principal emergente de una, bueno, expansión sobre un territorio desigual y terminal que se refleja en la, en la aparición de los casos crecientes de enfermedades vinculadas al uso potencial de los pesticidas. Entonces es necesario legislar para, para ver si nos puede proteger, ¿no? A nivel nacional hay básicamente cuatro disposiciones. Aparte de la ley que ya hablé la semana pasada, eh, el control de envases, eh, bueno, la una resolución 900 barra 9 del Ministerio de Salud de la Nación, eh, cuyo objeto es la difusión de material de todo, en todo el país, de manuales y protocolos de actuación en la materia, eh, la resolución 207 del mismo ámbito que creó un programa nacional de prevención y control de intoxicaciones por, por plaguicidas, eh, tenemos el decreto eh, 2109-PEN que creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, que este impulsó el seno del CONICET, un consejo científico interdisciplinario, muy importante la gente que esté escuchando que lo googlee consejo científico interdisciplinario que produjo el primer informe del país de los pueblos fumigados, eh, veniendo de, de, desde ámbitos públicos. Estamos, eh, estamos bueno. poniendo el acento ahí, Mica, porque son voces que tienen, son oficiales de toda oficialidad, son voces este, institucionales y este, que tienen alta reputación en la Argentina, por eso lo reforzamos, es, ¿no es exactamente, cierto? Exactamente, como cuando nos vienen a decir que no hay eh, base científica o prueba científica, eh, queremos decirles a esas personas que existen y vienen eh, de organismos oficiales, como bien decís vos, eh, desde investigaciones eh, a nivel nacional, desde universidades también, ¿no? Y bueno, ya la nombrada Ley Nacional eh, Presupuestos Mínimos Ambientales para los Envases Fitosanitarios, que, bueno, está ahí de decoración, porque nadie la, la estaría usando. Eh, digamos que no hay un resguardo legal, si vamos a decir, eh, Por ejemplo, una resolución nacional, eh, 350 barra 99, tiro los nombres para que a ver si alguien está anotando, porque son datos que están en internet y se pueden obtener, clasifica el glifosato según criterios de la OMS. Siempre tenemos, como los, o, o, tenemos criterios que se toman de otros lados. Eh, que bueno, clasifica el glifosato como desde la dosis letal media-aguda. Eh, que se prueban en ratas y solo mide una toxicidad eh, aguda, o sea que excluye las toxicidades residuales o crónicas y se toma el glifosato como si fuese una sustancia pura. Alguien dijo por ahí, algún gobernador que era, eh, o intendente ahora no recuerdo bien, eh, si alguien se acuerda, vos te acuerdas que era agua con sal el glifosato. Sí, re bien. Ah, Cuando, bueno. En sus formulaciones comerciales, el glifosato, eh, aunque lo tomes como sustancia pura, no se usa como sustancia pura si lo fuera porque se, produ se mezcla con otros productos para incrementar su poder, digamos. El combo este conocido, ¿no? Claro. Eh, el caldo se sí. le llama. El caldo, exacto. Sí, sí. Hermoso, sí, para una sopita. Agua con sal. Eh. Nah. <ríe> Agua con sal. Mirá vos. Pero bueno, en el 2016 se da el informe del IARC, de la OMS, que es el Centro Internacional de Investigaciones eh, sobre el Cáncer, que se da en el seno de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU que incluye a esta sustancia en, en el grupo 2A, que sería probablemente cancerígeno para seres humanos. Me acuerdo que hubo una revolución bárbara porque una entidad tan importante a nivel mundial, eh, al fin dice lo que ya sabíamos que es cancerígeno con lo cual necesariamente los organismos eh, técnicos deben ahora contemplar esta variante con estos datos, ¿no? Eh, es reconocerlo, a, nada claro, más Claro, claro, si solo lo, o tiran, tiran información ¿no? como en el informe del CONICEP, nadie le estaría dando importancia desde, desde las empresas Eh... En cuanto al panorama general eh, legal, digo general, eh, el esquema es el siguiente. Eh, el comercio es material federal y abarca tanto la fabricación del producto como su tránsito y comercio eh, inter, interprovincial, eh, bueno, internacional también. O sea, la competencia para regular la producción, la venta y el uso de estos productos es nacional y con ello la aprobación o prohibición de productos con dicho alcance eh, territorial Asimismo que, bueno, la, eh, la Nación es la, co la competencia de registrar los productos aprobados, así como también fiscalizar el mercado de productos. la o sea, Nación es quien vive, da la bajada de línea, rotula y autoriza los productos en todo el territorio. Después, bueno, mientras tanto, la regulación del uso de estos productos aprobados en Nación... Eh, y la protección de los ambientes donde se vaya a usar y el control general del cumplimiento eh, de estas normativas nacionales eh, queda a cargo de la provincia. O sea, la provincia controla el uso y los municipios contemplan eh, en este último aspecto. Eh, Muy bien. ¿Se, se después, agrega, se agrega o, de, o de ese paquete nacional se derivan las leyes provinciales o generalmente sí. hay otras leyes particulares de cada provincia, Mica, más o menos? Y digamos que en líneas generales, en a, en líneas generales eh, tenemos solamente, eh, que hable de agroquímicos a nivel nacional, es la 27.279, esta de los envases fitosanitarios, después tenemos solo resoluciones, que son de menor alcance, no de menor importancia. Después se le pone el peso que cada provincia regule dentro de su territorio. Claro. Ahí vamos a metiendo a no. Más allá de esto, la legislación es bastante proclavicida. En la legislación argentina eh, se permiten niveles tóxicos de hasta mil veces mayores que en la legislación europea. O mil sea, veces, mil... nada más. Mil veces, nada mil más. Mil veces más, o sea, que En Alemania, más. Suiza o España, el límite máximo, por ejemplo, del 2,4-D, sustancia prohibida, eh, en el agua es de 0,1 microgramos. O sea, fíjate dónde está la coma, 0,1 microgramos por litro. En Argentina se permite hasta 100 microgramos. O sea, corrimos y desaparecimos la coma directamente. Tal cual. Y, y para el resto de los agrotóxicos que se utilizan habitualmente en la agroindustria, ni siquiera hay un, un valor asignado, digamos, de, de, máximo, digamos. O sea, que en Argentina no existen valores guías, por ejemplo, en la calidad de agua para consumo humano en relación a los productos plásticos, a excepción del nombrado 24 d que está prohibido y que está dentro del código alimentario. O sea, nadie regula el agua que estamos tomando. Nadie, digo, la la protege, digamos, y nos protege. A nivel provincial, como decía, las provincias como titulares del suelo y por elementales cuestiones de políticas eh, agropecuarias son las que tienen la principal competencia en la fijación de los criterios básicos para eh, el material este de, de uso agronómico, o bueno, agroquímico, agrotóxico. En general, las leyes provinciales parten de una visión productiva agronómica, básicamente, por lo que, cuanto cuanto mucho fijan determinados metros de prohibición para las fumigaciones aéreas y terrestres. Eh, por ejemplo, en general las provincias que son de la zona núcleo ojera, que serían Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, que están bastante cerca de la pompa, tienen una regulación de tipo agronómica que no da cuenta de las cuestiones ambientales ni sanitarias. O sea, siempre la, la cuestión productivista, ¿no? Eh, las perspectivas agronómicas, ambientales y sanitarias están obligadas a coexistir, Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque no solo se abaraja la salud de quienes viven en las zonas aledañas, o sea, los pueblos rurales, y quienes aplican estos productos, que son personas que viven en los mismos lugares, sino que la coyuntura que sostiene este modelo ya se ve reflejada en la misma producción que muestra crisis en los suelos, en los nutrientes disponibles y otros indicadores de los que ya he hablado en otras columnas, eh, que toman el suelo como si fuese una maceta y en realidad tiene vida. Pero de, eh. además de, de, de por sí se da por sentado que hay una relación con estos productos que debemos aceptar, que debemos tolerar como sociedad y que lo que se busca es una regulación de esa relación. No se, bueno. no se propone ni se observa la posibilidad de sacarlos de la jugada, digamos. Exactamente, por ejemplo, la, provincia, la primera provincia que ha tenido un criterio claramente sanitario es Chaco, que bueno, eh, tiene una ley de biocidas eh, que aprobada en 2016 que regula todo tipo de agroquímicos, eh, tomando también ejemplo y, y de difusión estos productos y prohibiéndolos, productos de alta toxicidad y prolongado efecto residual. Fijó 1.500 metros de prohibición de fumigaciones aéreas, Pero bueno, siempre, por ejemplo, 500 metros respecto a centros urbanos, que es muy poco, 500 metros, son 5 cuadras, o sea, y esto vuela, según estudios propios del CONICET, eh, una gota de, de cualquiera de estos productos puede eh, llegar hasta 4.800 metros, o sea, y muchísimo. Nadie sí, está sí, contemplando so, esto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de que, bueno, te podés imaginar, por ahí hay lugares en donde es más fácil que una partícula vuele y lugares donde la partícula no va a volar tanto, pero definitivamente va a quedar posada en algo y muchas veces ese algo tiene vida. Exactamente, sí. Eh, como según el producto que estamos utilizando, se puede o sea elixiviar, o sea que vas a las napas directamente, eh, como decís vos, el viento, obviamente va a ser peor en algunos lugares, eh, el calor, como que hay cosas que no se toman en cuenta. Por ejemplo, algo bueno, San Luis, que en el 2016 eh, prohíbe la aplicación de todo tipo de agroquímicos en un radio de 1.500 metros del límite de los centros urbanos. O sea, bastante desafable de cuánto lo urbano, después 300 metros en lo rural. O sea, como... Nos salvamos quienes estamos aprobando esto, pero quienes viven en el campo, bueno, allá ustedes. Claro, es que, mira, me, me da mucha pena tener que interrumpirte, pero me vas pintando un cuadro donde lo que me doy cuenta de que se, se supone o se está tratando permanentemente es de acomodar acá para que frente a la sociedad que vive en las ciudades este, parezca todo bastante más arregladito y nos desentendamos también quienes vivimos en los pueblos y en las ciudades de lo que está pasando más allá, porque en realidad a vos no te afecta este, cuando esto no es para nada así, vos lo estás diciendo, estos productos van a las napas, también afectan la flora que nos rodea y a los animales. Sí, exactamente. Después tenemos en general provincias que, eh, por ejemplo, prohíben el glifosato como misiones. después tenemos en Santa Fe que le pone chip a los pulverizadores para monitorearlos, o sea, o estás haciendo algo re bien, no sabes... Córdoba que tiene también una ley de productos químicos eh, que regula supuestamente aquella operación que implique manejo de agroquímicos en todo el territorio, pero que es ineficiente porque hay 20 municipios que crearon sus propias ordenanzas para, con restricciones porque la ley no se cumple. ¿Por qué? Porque hay debates en cuanto a la zona de resguardo ambiental, esto que te decía, de a cuántos metros aplicar. Después tenés Buenos Aires que es la provincia más grande que tiene la ley de agroquímicos. Eh, ...supuestamente para regularlos... ...y tenés más de la mitad de los partidos... ...que no tienen sus propias ordenanzas... Eh, ...solamente 11 tienen ordenanzas... ...que prohíben las fumigaciones aéreas... ...en dos tienen restricciones... ...de 5.000 metros... ...y cuatro bueno, tienen menores... ...menores a... ...menores distancias a las que están... ...en la propia norma provincial... ...que serían 2 kilómetros... ...van desde 100 a 2.000 metros... ...las ordenanzas que existen... ...como que no hay un, un parámetro... Eh, hay solo, bueno, 12 ciudades que previeron el glifosato en, en Argentina para protegerse eh, sí mismas porque, esto que decíamos antes, no hay nada a nivel nacional ni tampoco provincial. Eh, de ejemplo, tenemos Bariloche, El Bolsón, Cholila, Lago Puelo, Epuyén desde, desde el sur, Montecarlo, Misiones, que luego se revirtió, tenemos General Vier Mendoza, Rosario, Rincón, que son de Santa Fe, ahí viene el centro de Sojero. Paraná, Concordia y Gualiguaychú, protegiéndose también, eh, bastante conocidos esos casos. Y, bueno, la provincia de San Luis, que viene bastante ejemplar en, dentro de todo, en cuanto a lo, a lo urbano, como decís vos. En, eh, claro, ahí está. En cuanto a la, en cuanto a la Pampa, se, eh, para dar un panorama, se considera que el modelo de producción actual es la mayor fuente de contaminación no puntual de agua subterránea por plaguicidas. Invito a la gente que busque... Eh, Un, un informe que se hizo en 2016, que lanzó el INTA de ANIL, se llama Productividad y Medio Ambiente, donde se monitoreó la calidad de las aguas. Eh, por ejemplo, tomo, tomé dos de referencia, eh, monitoreo de calidad de agua subterránea, desde donde obtenemos el agua. Eh, tenemos recargas importantes acá en la provincia y se encontraron datos espeluznantes. La, la, o sea, la, la ciudad general pico y alrededores están consumiendo agua de un acuífero que está contaminado con herbicidas como atracina y mazapir en altas concentraciones, o sea, se encontraron en todos los puntos de muestreo, que fueron casi 800, se encontraron rastros de herbicidas con concentraciones que superan el límite máximo admisible para consumo humano que está fijado por la Unión Europea porque no tenemos parámetros propios, por decir, de alguna manera. Eh, algo importante que quiero recalcar, eh, supuestamente, según tengo entendido, en el mes que viene se, eh, se va a debatir la ley de gestión integral de plaguicidas acá en, para La Pampa, digamos para la provincia de La Pampa. Se dio a conocer en febrero el preproyecto eh, bastante importante porque más, llamó la atención, por lo menos para mí y varias personas, ya que... Eh, Se formó una comisión interdisciplinaria con un órgano de consulta, asesoramiento y toma de decisiones en el que se consultaron a, a productores locales, ingenieros agrónomos, eh, al, al RENAMA, por ejemplo, que es la red nacional de municipios, comunidades que fomentan la agroecología, que viene desde, desde el Cinturón Verde de Buenos Aires. Eh, organizaciones sociales, eh, movimientos sociales también, como la Pampa Libre Agrotóxicos, eh, el colectivo sanitario, que vienen bueno, hablando con las voces de los pueblos fumigados, muy importante a la hora de debatir leyes que protejan eh, la salud ¿no? y la vida. Tal eh, cual. Tenemos bastantes expectativas al respecto, y lo quería decir, porque bueno, en, en, lo, en, lo, en cuanto a lo provincial no tenemos nada que nos proteja, como dije la semana pasada, eh, tenemos casos... Eh, Bueno, números importantes de casos en el norte de la provincia de La Pampa como polo agropecuario, eh, está bastante complicada la cuestión ya que hay varios casos de, de, de cáncer y de lo que se te cruce ya que son pueblos históricamente fumigados y que nadie escucha porque bueno los campamentos de pueblos fumigados están en otras provincias mucho más grandes porque parecen ser más importantes pero como eh, dije en la, la, la columna anterior... Eh, La PAMPAS es de tercera a nivel nacional en cuanto a los casos de cáncer y creo que es principalmente porque tenemos pueblos unidos y nadie los está escuchando. Entonces me parece importante que si el mes que viene se debate una ley de gestión integral de plaguicidas, eh, tenga, tengamos eh, la capacidad de ir a apoyar y ser parte y, y, y debatir, ¿no?, eh, Y de entender que tenemos esto. que ver tanto como quienes viven en el campo con esto, no se puede jugar. El, el cáncer, por ejemplo, no, no, no está ubicándose en las zonas rurales de La Pampa nada más, ¿no, Mica? Claro, sí, sí, esto nos llega a todos lados. Eh, para quienes estén escuchando, estuve leyendo bastante lo que, se, lo que hay en internet, digamos, en cuanto a la ley esta que se quiere presentar. Eh, supuestamente iba a haber una zona de exclusión eh, de 500 metros, así que quien esté escuchando y sea parte de este proyecto, les voy a pedir, por favor, que no, que esto debe ser mayor, 5 cuadras no significan nada, como bien dijiste, el viento, el agua o lo que sea, lo va a arrastrar a cualquier lado, porque las nubes tóxicas llegan hasta las ciudades, y ahora en el verano vamos a sentirlas más, porque es cuando fumigan, donde hay viento, donde hay calor, se levantan y viajan miles de kilómetros, Tal cual. Bueno, aparte de que el enfoque debiera ser otro, no importa verdaderamente la distancia sí lo que podríamos pensar es o lo que nos podríamos proponer como productores de alimento, Mica, es este, no usarlos a estos productos y no estarlos esparciendo en ningún lado... Este, porque nos van a terminar afectando de cualquier manera. Denle la vuelta que le quieran dar. Y la experiencia de, de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, los RENAMA, que acabas de mencionar, este, son experiencias sumamente interesantes y que además tira, dan por tierra con este, quienes teorizan que, bueno, que eso es para un pedacito de tierra, que no se habla ahí de experiencias que, que fomenten la agroagricultura, la, la agroecología de forma extensiva y hay muchas, muchas evidencias ya en la Argentina de que esto es posible de revertir, digo, la utilización de este, de este paquete tecnológico de los agrovenenos. Mica, eh, acá hay un tema que le estás dando vueltas y que es la legislación presente, la legislación posible y estamos lejos de disminuir los riesgos de intoxicación, de evitar la contaminación de los alimentos con estos residuos, de eh, proponer una correcta y, y racional utilización de algunos fitosanitarios. Estamos lejos de proteger los recursos naturales y de proteger también la salud humana y animal. Exactamente. Eh, decir eh, nuevamente que... Es importante que en este espacio que se está pidiendo, como, como decís vos, no alcanza con pedir cierta cantidad de, de zona de exclusión. Eh, no hace a esos espacios, a esas tierras eh, ociosas alcanzadas. Por lo contrario, queremos recuperarlas para, para otro modelo de agricultura que no sea extractivo, que no sea degradante ni contaminante, que no juega a favor del agronegocio. Eh, una vuelta a, a, al campo, como se dice, importante recuperación, ya que estas leyes son de transición, como lo voy a seguir diciendo y como se, se tiene que seguir diciendo, eh, me parece que es importante apoyar este tipo de proyectos porque es lo que nos queda, lo que nos toca, lo que hay y porque tenemos que hacernos parte, como bien decís, eh, porque no va a alcanzar todas las ordenanzas que, que podamos presentar, nunca van a alcanzar porque lo que está mal es un modelo entero, y, y más allá de casos ejemplares como, como lo es eh, Pergamino hace poco, donde se confirmó una sentencia de, de prohibición de fumigaciones eh, por agrotóxicos, eh, donde también se sentenció a, a cuatro productores por, por fumigar casi a los pies de las personas, rompiendo todo tipo de leyes, y donde eh, es importante decir que el juez... Eh, consideró que el riesgo ambiental y de las personas afectadas son elementos suficientes para, ten, para tener por configurado un peligro de daño ambiental eh, y a la salud humana, ¿no? O sea que las pruebas eh, son más que la salud y, y lo que estamos viendo. No necesitamos más estudio ni alargarla más. Es lo que está presente y lo que ya se dice. Entonces... Sobre todo si nos toca convivir, además, Mica, discúlpame sí. nuevamente la interrupción, sobre todo si nos toca convivir con estas personas que... La verdad, no les importa en lo más mínimo estas... Eh, Pseudo-regulaciones que son totalmente corregibles y, y son indefendibles, ni siquiera en ellas se, este, se amparan esta, estas personas que solo están detrás de un lucro imposible porque esa cuesta de nuestras vidas. Hay un camino, eh, querida amiga, por, a, por adelante y también tiene que ver con el recorrido eco, agroecológico que tenemos que pensar para poder hablar algún día seriamente de esa soberanía alimentaria tendremos que volver a hablar Mica más adelante de Vicentín o de la familia Echevere que hoy este nos está dando tanto material este te invito bueno. A, a bueno a volver la semana que viene esperemos que, que no se corte sí no por favor eh, volveré eh, Amigue, amigue acuérdate muy amiga. bien ah. <risa> Pero eso, eh, recordar a la gente, el poder lo tenemos nosotros y más allá de que estemos luchando contra el poder económico, que es el que sostiene absolutamente todas las decisiones eh, grandes, eh, podemos hacer algo por lo menos a nivel local y que na nadie más que nosotros nos podemos defender de estos monstruos. Así que gracias por el espacio y volveré por más. Gracias, Mica. Que tengas buena, buena tarde. Bueno, con Mica Sánchez nada, nos este, proponemos destripar de, de este monstruo.